Hola, bienvenidos a todos y todas. Comenzamos radialmente juntos el programa de la Escuela Nocturna número 13 Alejandro María Aguado por radio aire libre en el 91.3 del dial. Si no, no yo, esta Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis y también trabajamos con los chicos del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. Hoy viene la señor Dani, que nos va a hablar sobre la nutrición. ¿Qué será la nutrición? ¿Será lo mismo comer que nutrirme o que alimentarme? Vamos a escucharla. Hola, soy Daniela, maestra de la escuela primaria nocturna número 13 hoy vamos a aprender sobre la nutrición cuando nosotros nos referimos a nutrición debemos diferenciar ciertos conceptos que son básicos es la alimentación y la nutrición lo mismo son sinónimos o son cosas diferentes mucha serie cuando nos referimos a nutrición hablamos específicamente de ...de cómo nuestro cuerpo se nutre en nuestras células... ...en base a los alimentos que consumimos. Entonces, podemos decir que la alimentación... ...es el acto de llevar los alimentos a la boca... ...dependiendo de nuestros gustos, de nuestros placeres. En cambio, la nutrición nos va a dar la calidad de vida... ...según los alimentos que consumamos... Es por eso que debemos elegir cuáles son los alimentos que nos van a garantizar una nutrición saludable y apta para cada etapa de nuestras vidas. Los alimentos que generalmente debemos elegir son aquellos que están alineados a la vida saludable. Estos son las frutas, verduras, proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Es preciso también de En cuanto a las grasas, siempre es mejor consumir grasas que sean de origen vegetal. Nosotros debemos diferenciar que hay alimentos que son muy buenos y alimentos que no lo son. En este caso, por ejemplo, podemos decir que la comida chatarra es un tipo de alimento que no es de los más favorables para tener una buena nutrición. Un ejemplo de comida chatarra es la hamburguesa. Nosotros, para garantizar una buena calidad de esa alimentación, podemos hacerla y prepararla en casa. Así, de esta manera, garantizamos que los ingredientes que estemos consumiendo sean realmente aptos y que sean saludables. Para tener una buena alimentación, también debemos prestar atención a los conceptos relacionados con los hábitos alimenticios. Debemos saber cómo comemos. Tenemos que prestar atención a los horarios, la calidad de los alimentos, la cantidad y la variedad. Cuando elegimos un alimento para consumir, tenemos que prestar atención a su calidad. Es diferente consumir una grasa animal que una grasa vegetal, ya que esta última siempre va a ser más sana porque tiene grasas insaturadas, que son beneficiosas para el cuidado de nuestro corazón. En cambio, la grasa animal tiene más grasas saturadas que no benefician al funcionamiento del organismo. Cuando tenemos que tener en cuenta la variedad de los alimentos que consumimos, debemos prestar atención al elegir o consumir alimentos que sean de todos los grupos, es decir, frutas, verduras, proteínas, grasas y carbohidratos. Así podemos tener una alimentación equilibrada, que es variada y que nos aporta todos los nutrientes que debemos consumir día a día. Bueno, entonces debemos recordar que para mantener una alimentación saludable debemos primero comer cinco comidas al día y empezar por el desayuno, segundo tener variedad de alimentos, debemos incluir todos los grupos de alimentos para garantizar una nutrición saludable día a día y tercero respetar las cantidades y las porciones. No hay que comer porciones grandes, ni repetir los platos, porque así estamos aumentando la cantidad de calorías que requiere nuestro cuerpo diariamente. Como siempre ha sido un placer compartir este momento con todos ustedes. Los saludo desde acá con un gran abrazo virtual. Se pelean, se vuelven a amar. El universal fin de la noche. Vos gato piz Sim, feliz. Esta semana tuvimos clases de matemática, de fotografía y tenemos las señas que nos hablaron sobre la tradición. Y hoy la señora Dani nos habló sobre la nutrición. Si querés volver a escuchar algunos de estos programas, podés hacerlo entrando a airelibre.org.ar y nos buscas en el podcast. Si todavía no terminaste la escuela primaria y querés hacerlo, podés averiguar o podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Nocturna13 o a través de nuestro Instagram Nocturna13-secla6625-54 Ahí vas a encontrar la información sobre los cursos que se dictan en nuestra escuela sede O te podés anotar para terminar la escuela primaria. Acordate que tenés que ser mayor de 14 años. Que si querés enviar un mensaje, podés hacerlo a tu profe, a tu senio, a tu capacitador o a tu capacitadora y nosotros lo difundimos por la radio. Los chicos del CERPEC saben que pueden dejarnos un mensaje en la caja con las hojas para corregir. No vería la razón Esto es todo por esta semana Nos reencontramos el día lunes Después del informativo Farco Alrededor de las 12.45 Por FM Aire Libre En el 91.3 del dial En esto que llamamos entre todos Radialmente Juntos El programa de la Escuela Nocturna Número 13 Alejandro María Guado Chao, que tengan un excelente fin de semana Que la noite era perfecta para estar con vos.